Buen día,、eh, sí, tal cual,、eh, como yo te comentaba con anterioridad, nosotros ya teníamos una mesa, e s a DOC con Neuquén, en el Alto Valle, pero, este, digamos,、eh, nos parecía súper importante poder con, concretar y acá en Viedma, en la, nuestra capital de, de la provincia,、eh, un trabajo、eh, bien articulado, digamos, como en todos los organismos provinciales y nacionales,、eh, a la hora de. de Poder concretar un, una mesa interinstitucional que todos estén presentes. Tuvimos más de 25 eh, organismos eh, que estuvieron presentes, como para poder、eh, pensar en actividades, por ejemplo, ahora con, de cara al 30 de julio, y diferentes cuestiones que hacen a la temática nuestra como provincia, ¿no? Eh, bueno, ¿y cuáles fueron los puntos abordados?、Eh, me imagino que el eje principal está puesto en el 30 de julio, ¿no? Sí, y además, principalmente en esto de poder seguir con las capacitaciones ¿no? a cada uno de los organismos. Eh, entendemos y sabemos que, bueno, que si bien、eh, los, los organismos que a diario trabajan en, en la lucha contra la trata tienen informaciones、eh, más que、eh, ricas en cuanto a lo que es el flagelo, pero hay otros organismos que también、eh, articulan y que muchas veces este, desconocen ciertas cuestiones de indicadores、Ajá. y de cómo es el protocolo de intervención, y que es importante que todos lo sepan,、eh, no tan solo los organismos, sino la comunidad en sí. Entonces, uno de los puntos claves es también de trabajar en.、Eh, En, en futuras capacitaciones para que todos puedan、eh, entender y saber y poder sensibilizar a la vez. ¿Y se puso fecha para una futura reunión también?、Eh, sí, ya establecimos que el 19 de este mes、eh, vamos a hacer una próxima reunión、eh, de cara a poder、eh, que cada organismo、eh, pueda tener ideas,、eh, pueda volcar ideas y pueda aportar、eh, en cuanto al 30 de julio, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Trata. Bien, genial. Bueno, y en este sentido también、eh, es importante el hecho de ver cómo se, se ve en la Patagonia y cómo se l l e v a adelante las distintas acciones aquí, ¿no? Buen día.、Eh, buen día. La verdad,、eh, estamos trabajando en toda la Patagonia justamente igual con mesas interinstitucionales en las provincias. Lo que nos hace justamente hacer un trabajo más、eh, sofisticado en sí, porque、uh -huh. al actuar varios、eh, entes de, nacionales, provinciales, municipales, se nos hace justamente lograr, al lograr eso, se hace mucho más fácil la tarea,、sí. porque se trabaja en conjunto.、Eh, esto es prácticamente como, una, como un trabajo de, de predicación, ¿no?、Sí. Se va pasando la palabra para poder llegar a. Por ejemplo, con la línea 145, que es la que nosotros difundimos para hacer las denuncias anónimas y gratuitas,、eh, en ese sentido podemos justamente tratar de, de dispersar m a l la palabra. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los indicadores que se registran aquí en la Patagonia? No sé si en el último año, pero en el último tiempo.、Eh, las cifras oficiales no tendría, te digo los indicadores más l o que tenés es sobre explotación laboral、uh -huh. y explotación sexual.、Sí. Eh, Casi casi, en igual número, menor y menor, un, son variables. Pero sí, tenemos un gran flagelo, de tanto la explotación sexual como la explotación laboral en las、uh -huh. zonas rurales. n o Bien, y para esto es importante la capacitación, me imagino. Por supuesto, la capacitación de todos los entes,、uh -huh. porque acá entran las fuerzas federales, las fuerzas provinciales y después los entes tanto nacionales, municipales y provinciales, n o de、uh -huh. diferentes sectores. Le agradecemos. No, muchas gracias a ustedes.